Entre equipo argentino y el equipo uruguayo, como siempre hacemos aquí en Uno contra Uno Radio, cerquita de los equipos argentinos a nivel continental, pero hoy la Liga Nacional tiene varios partidos. Nos vamos a detener a hablar eh, de uno de esos partidos porque Regatas Corrientes recibe a la Unión de Formosa en un lindo duelo en un partido muy interesante y uno de los que ha vuelto a vestir la casaca de regatas en esta temporada vuelve a estar al aire en Uno Contra Uno Radio y le damos la bienvenida a Javier Martínez. Javi, ¿cómo te va? Mati Traversa, soy buen día. ¿Cómo anda Matías? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranqui, por suerte. ¿Cómo está ahí en Corrientes? Y acá estamos en 35 grados. Ah, solcito. Nos estábamos, nos estábamos quejando de que hacía frío, así que ahora se vino con todo. Y solcito, lindo día para ir a la playa del club. Así mismo. En tu caso no, porque me imagino que entrenaste y después a de la tarde hay que descansar. solo miro la playa. Muy bien. Javier, ¿cómo fue la vuelta a, a regatas después de tu paso por la Unión de Formosa? Mirá que parado hijo. Justo te llamamos hoy, jugás contra tu ex equipo y, y queremos hablar también de, de tu vuelta a, al, al equipo en donde vos te sentís más cómodo, en donde eh, la gente te, te adoptó como el símbolo del equipo en Liga Nacional. Bueno, es como volver a a, una, a tu casa propia, ¿no? eh, la verdad que me sorprendió un poco el llamado de Nico, pero eh, me llegó prácticamente en un momento donde ya estaba haciendo las valijas para, para volver a mi país. y te ibas a, ¿Es verdad que pensabas dejar de jugar al menos acá en la Liga Nacional? Sí, ya estaba prácticamente decidido a nivel familiar, ya habíamos hablado paradójicamente... Hablé, me acuerdo bien, un miércoles con mi mujer y me dijo, bueno, ya está, listo. ¿Y no cuándo llegó el poder. llamado ese de, de Casalánguida? Contanos algo, no te voy a pedir el detalle, pero es buena la historia. Saber que estabas a punto sí. de hacer la mudanza y ya erradicarte nuevamente con tu familia en Asunción, porque además varios clubes de la Liga Uruguay, de la Liga Paraguaya quieren contar contigo en algún momento de tu trayectoria, y, y llega un llamado y todo cambia. Tal cual, eh, yo me acuerdo bien que un miércoles a la siesta había terminado de hablar con mi señora, ella estaba en Formosa y yo estaba en Asunción, estábamos como yendo y viniendo, y bueno, me dijo, bueno, listo ya, yo todo yo estaba esperando en Formosa volver a renovar, yo estaba ahí más que nada contento con... con... Bueno, lo, lo, a ver, Javi, lo llamamos otra vez, eh, van a jugar... Regatas y la Unión de Formosa a las nueve y media de la noche en el Estadio de Regatas, estábamos, y, y vamos a tomar contacto nuevamente con Javier Martínez, que nos estaba contando una bonita historia de su decisión de volver a, o, o mejor dicho, de quedarse en la Liga Nacional cuando familiarmente, eh, por las charlas con su familia y por lo que él venía pensando desde hace tiempo, tenía pensado, bueno, volver a, a Paraguay y, y, y al menos en la Liga Nacional Argentina, bueno, dejar de, de, de jugar al básquet profesionalmente. Así que vamos a retomar el contacto con Javier, siendo las 12 y 7. Ya nos vamos a meter con la victoria, como decía anteriormente, de ferrocarril Este sobre el Club Atlético Lanús. Vamos a repasar las previas de cada uno de los partidos. Y retomamos con Javier, que nos estaba contando la historia de ese miércoles, que habló con su señora. Y, Javier, retomamos la charla. ¿Dónde me quedé? de, de Llegamos a escuchar que... Eh, vos estabas en Paraguay, tu señora en Formosa, estabas esperando alguna llamada y... A ah, sí mismo, me acuerdo, me acuerdo que era un miércoles y me y que habíamos decidido esa fin de semana hacer la mudanza, yo ya había visto el colegio para mi nena en Asunción y a las dos horas cuando ya dije con mi señora esto ya está, no vamos a esperar más, este tema de la vida se prolongó muchísimo y... A, a jugadores que tenemos chi en el por ahí utilizábamos la vacación de invierno para saber dónde íbamos a jugar y cambiar todo todo todo lo que significa mudarse con toda la familia así que me llamó nico y me dijo que, que estaba en los planes que santiago escala estaba por arreglar y que él necesitaba detrás de santiago eh, un, un jugador que conozca el club que, que, que tenga experiencia bueno No de un segundo hablé de la parte deportiva me cerró rápido y al día siguiente prácticamente ya estaba cerrado la parte contractual así que eh, la verdad que me to una sorpresa, charla de amigos pero... en definitiva la, sentarse a hablar el contrato con la dirigencia de regatas o no sí la verdad que sí eh, en realidad son cosas mi representantes pero me acuerdo que no, no no tardó ni 12 horas en terminar de, de, de llegar a un acuerdo Así que enseguida al llegar al acuerdo se vino la noticia, la familia estaba recontenta y bueno, eh, no no costó ese, ese tiempo de adaptación que le toca a todo jugador y familia adaptarse a una nueva ciudad o a un nuevo club o a una nueva organización, por suerte a mí no me tocó y estoy bastante contento con lo que, con lo que estoy recibiendo en la parte deportiva y con lo que, con la organización que, que, que le tocó ahora al club y... y y buscar los objetivos claros de lo que de lo que nos trazamos a comienzo de año. ¿Y, y, a, ¿Y readaptarte a un rol distinto eh, fue algo que te generó alguna complicación o, o lo tomaste con total naturalidad? No, lo tomé con naturalidad porque en realidad yo fui a Formosa con, con, con ganas de jugar más y, y, y, y por ahí, ahí ya lo tuve, y entonces como que ya me saqué esa espina de decir si es que podía o no jugar o si estaba listo para jugar, Así que con el rol que, que después de que hablé con Nico que me había ofrecido yo dije que era el momento de bajar un cambio y tener otro tipo de protagonismo y tratar de ayudar por ahí más en el día a día o de afuera eh, sabiendo lo que lo, lo que significa, ¿no? Regata que se armó otra vez para, para pelear los primeros puestos y, y bueno, por ahí al técnico y a la, a la organización le ayuda a también tener un un jugador con, con experiencia como, como, como, lo, como lo soy yo y como somos varios de los de lo integrantes del equipo de este año. Siempre es, es rico hablar contigo de básquetbol. ¿Qué se puede esperar de este equipo de regatas en función de lo que pretende el entrenador, por lo que vos vas viendo, de acuerdo a tu experiencia, por lo que vas olfateando de tus nuevos compañeros? Mira, yo eh, justamente he escuchado algunas notas que hicieron en... Que levantaron en la página ayer con duró mirabé de eh, generalmente deivo mucho lo que es lo que son las entrevistas y prácticamente es es, es un es un solo cantar el tema de que hay muy pocos equipos que que generalmente se mantienen en su base entonces todos los entrenadores y todos los jugadores que estamos en un nuevo plantel digamos estamos en construcción y capaz que mucho más lo que estuvieron los que tuvieron entrenadores como el caso de Silvio que más ya que mantuvo su, su base el tema de no estar por, por por por el torneo del preolímpico y esas cosas, esos torneos que tuvieron, por ahí estamos un poco más atrasados en cuanto a a, a nivel de trabajo, pero pero creo que, que, que se ha armado un equipo principalmente por los extranjeros, ser latino no es la misma cosa, no es la misma cosa. Ya conocen la liga, ya conocen la forma de jugar eh, no nos nos trayendo un, un universitario que que no sabe lo que el Vasquez FIBA, entonces por ahí estamos agarrando de a poco como todos los equipos, ritmo, y tratando de de amalgamarnos como equipo lo más rápido posible y encontrar una solidez que por ahí yo creo que para todos los equipos recién en en diciembre, enero, se va a ver. Y el arranque de la temporada, ¿Cómo cómo les cayó arrancar con derrotas? Y prácticamente tuvimos una semana de trabajo completo, eh, Los primeros dos partidos prácticamente no los tuvimos a Paolo, que es nuestro referente ofensivo. Y creo que en líneas generales estuvimos muy bien defensivamente, pero ofensivamente en ambos partidos que perdimos tanto en Concordia como en Paraná eh, sentimos un poco un bache importante, que ahora lo estamos tratando de solucionar y que cada uno se vaya sintiendo también y adaptándose a, a cada uno a su rol para, para el cual vino acá a, a, a regata, ¿no? Y el partido de hoy, Javier... A ver, tenés algunos compañeros con los que jugaste la, la, la temporada pasada, naturalmente son los menos, como bien decías, eh, hay muchos equipos que han reformulado a, a la mayoría de los jugadores en su en su plantilla, pero por lo que han visto del scouting, por lo que han visto de los cuatro partidos que jugó la Unión, que logró ganar en, en su última presentación, eh, ¿cómo, cómo crees y qué tipo de partido se podrá llegar a dar así en corrientes hoy por la noche? Y nosotros creo que principalmente eh, creo que vamos a ser un equipo bueno defensivamente hablando y que vamos a tratar de, de atacar la, la fortaleza que, que tienen el contrario. En este caso creo que con tenerle a Kostan, a Elsener, a Gamboa, a Fraser creo que es un equipo que si encuentra muy rápido goles eh, en contraataque o en transición corriendo se, se le va a hacer mucho más fácil el partido. Así que nosotros a partir de de buenas decisiones en ataque y, y hacerle jugar el, el, el set eh, ofensivamente a ellos, el 5 contra 5, creo que que vamos a tener un poco más ventaja en ese sentido. Y, y bueno, creo que por ahí va a estar la clave. Ellos, como te digo, tienen jugadores como felice por ahí, que los primeros cuartos son muy picantes, sí. que yo ya jugué el año pasado con él, así que por ahí tiro algunos ítems por él, por el Falca, que han jugado el año pasado conmigo, pero generalmente en el scouting ya nos conocemos Eh, todos los jugadores de la liga prácticamente se van adaptando uno cada uno a su rol en cada equipo diferente que juega pero nunca deja de tener su esencia de juego cada uno, o sea, el Sener sabemos que su fuerte es correr y jugar en transición y ser agresivo o juegue en Atena o en la Unión o, o donde sea así que creo que, que vamos a tratar de atacar justamente como te digo su fortaleza para, para empezar a, a solidificar un poco el, el partido y tratar de llevar un triunfo que Tanto nosotros como ellos estamos necesitados rápido de, de conseguir triunfo y, y empezar a sentirnos mucho más cómodos. La última, Javier, para cumplir, porque usted tiene que ir a cumplir el rol de padre, a buscar a las chicas al colegio, eh, y, y ya se le hace la hora. Eh, después de los chiporrotazos que tuvieron con Leiva cuando les tocó jugar en contra, hoy por hoy siendo compañero, ¿cómo anda el, la relación con el flaco Leiva? No, muy buena, la verdad que con no solo con él, con todo el equipo. Generalmente uno trata los los, los primeros días o el primer mes de pretemporada tratar de solidificar eh, lo más rápido posible la unión de grupo, la química y creo que este equipo eh, se ha amalgamado en ese sentido muy bien. Eh, nos sentimos todos muy cómodos en nuestro rol. Con el flaco prácticamente ni hablamos de los roces que teníamos porque creo que cuando... Eh, hicimos una charla con los chicos a los 15 días y, y con los chicos del club y un chico de 9 años le preguntó justamente que que cómo, qué pasaba que antes se peleaba conmigo, que cómo es ahora compartir y creo que fue muy que fue muy claro y conciso en el decir de que él en ese en ese entonces tenía a su familia que era Peñarol y que tenía que defender y yo tenía la mía y que muchas veces en el afán de ser líder y de, de tratar de mostrar una imagen o por ahí, tratar de ser eh lo más agresivamente posible, eh, por ahí uno se pasa de rosca y hace cosas que por ahí después o se arrepiente o, o le hace bien inclusive al, al equipo, así que ah, dijo, ahora estamos juntos y, y, y vamos a fortalecernos mucho más que, que, que estando solos, así que creo que, que, que en eso se resume prácticamente lo que muchos periodistas por ahí se preguntaron, ahora que nos llevamos muy bien y hasta, hasta compartimos hasta hasta sábado y todas esas cosas. De hecho, ya con Paolo y con El Lata, que era muy amigo de él, siempre me han hablado bien de su persona. y sí, sí. El Lata luego decía que era amigo de la persona y no del personaje, porque como que El Lata creía de que, o, o sostenía de que, de que Martín se, se viste de un personaje cuando se pone la camiseta y es totalmente otro fuera, y es realmente así. Así que nos estamos llevando bastante bien, no solamente con él, como te digo, sino con todo el grupo. Javier, eh, bueno, muchos periodistas se lo preguntaban, yo te lo pregunto porque además sabés que la, la esencia de la pregunta no está malintencionada sino es conocer una realidad dentro del equipo en dos personas que cuando se ponen la camiseta de su equipo tienen un carácter muy fuerte para defender su fuente de trabajo, para defender a su grupo, para ser líderes positivos con sus compañeros y, y a eso apuntaba nada más y además no, eh, son tipos muy respetables sí. para nosotros, tanto vos como el Flaco Leiva y sabemos que hay buena gente detrás y, no, y naturalmente seguro, sabía no. que la respuesta iba a ser esta. Y claro, y aparte ambos entendemos de que de que la pregunta no es malintencionada, sino es una pregunta prácticamente obligada y nosotros estamos estamos dispuestos a, a hacernos cargo de lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo, así que sin problema, creo que, que tenemos dos personalidades más o menos parecidas de ser frontales y, y bueno, por suerte, como te digo, hoy nos toca estar juntos y, y ojalá sea para alguien del equipo. Javier, a buscar a las chicas al colegio, te mando un cariño grande, saludos ah, a abrazo, los muchachos, que tengan buen partido esta noche frente a la Unión. Muchas gracias, abrazo a todos. Chau. Javier Martínez, el base subrogante de Santiago Escala en el Club de Regatas Corrientes, hablando en la apertura con nosotros, contándonos un poquito la realidad de su equipo, eh, cómo fue su vuelta a regatas, eh, contando algún detallecito cuando pensaba ya retirarse y volverse a vivir a Asunción. Llamado de por medio, la historia cambió continúa él con su familia en Corrientes donde donde se siente muy bien y donde están muy cómodos tanto su esposa como sus hijas y Regatas recupera a, a uno de sus o al símbolo eh, que ha